Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en una tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros venidos. No nos dejes caer en la habitación y líbranos del mal. Amén. Cogele la pose y tal al favor de mi hermano, salirse un momentito del palo y escuchar. Esta primera levantada la vamos a dedicar a personas que ya no están con nosotros. la ¿eh? levantada por el padre de Pepi Vá, por el padre de Lorenzo, por el padre de Diego, un costalero que murió el padre ayer, por don Antonio Lagares, que tanto le gustaba las levanta nuestra y muy especial, muy especial por Francisco Maceras que su tío hace esta levanta con nosotros va por ello, Fali va por ello, cariño del mundo ¡Tos por igual valiente! ¡Ah!